Pero él compró el Bugatti, sí o、oh, no. No, no. <risa> <risa> <risa> o d cuchara! a s Y cuatro, cuatro tenedores. tenedores. El que dude que tengo un Bugatti que l l a me parcela, e l s n la suma. DJ Tito Pizza, jugante s i o no. No, no. DJ Leo Caraudio. Los temas puro copia y pegan. El que sube que e n g o un Bugatti, que ya me facilita su mano. Pero él compró el Bugatti, sí o no. no, no. DJ Leo Caraudio.